Glorieta, con r o s m a r í Alonso. Elche no ha tardado en dar una respuesta a las personas que están sufriendo el horror tan devastador de los terremotos que han asolado la región de Alepo en Siria y el sur de Turquía, donde precisamente se concentra la mayor población siria de desplazados. Por ello, la Asociación de Ayuda a los Refugiados se ha movilizado y, de forma conjunta con el Ayuntamiento y con la Asociación Conciencia T, van a enviar un contenedor de ayuda humanitaria el jueves 16 de febrero y se espera que llegue. En tres semanas a los territorios donde se necesita esta ayuda. Para hablar de los detalles de este primer envío humanitario, contamos con la presidenta de la asociación, Joaquín a g u l l ó Muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Bien, ¿Qué es lo que más necesitan? ¿Cómo se va a recoger esta contingencia? Pues empezamos hoy mismo, viernes, en todos los centros sociales, bueno, en cuatro centros. Grandes centros sociales de Aquirelche, de t o r r e l l a n o a l t a v i z Carrus, Poeta Miguel Hernández. Allí van a haber unos, unas cajas preparadas para recibir las donaciones. Y, y luego, cada día, de estos tres días, de hoy, del lunes y del martes, se recogerán a última hora los productos recogidos y lo prepararemos. ¿Y qué es lo que vais a pedir a la ciudadanía? Allí. A la ciudadanía le pedimos, como siempre o más, toda su solidaridad. Elche nos ha ayudado muchas veces a mandar otros contenedores. Entonces eran urgentes, ahora son vitales. Y pues, pedimos pues, para que les salen la vida. Parece mentira, pero es así. Son sacos de dormir, mantas. Las mantas no es necesario que sean nuevas a estrenar, pero por supuesto que sean pues, en condiciones. Necesitamos tiendas de campaña, a veces. Tenemos de los niños o de o cos, cosas que se han hecho más antiguas, sirven, sí, sí sirven, í s aunque no sean ahora del último modelo. Se pide también leche en polvo, leche condensada, conservas que se puedan tomar en el momento,、eh, tipo atún, sardinas, verdura, s fruta en almíbar. Por favor, recordar que no, nada lleve cerdo. Y. Compresas, pero bueno, sobre todo vamos a por el frío y el hambre.、Uh -huh. Luego, las donaciones que se hagan económicas, que hay un número de cuenta, todo se va a cambiar por se va a comprar material de auxilio de farmacia, material sanitario.、Uh -huh. Entonces, a veces creemos que no se llega, pero no se, no se llega a lo que no se manda. Entonces, si todo va bien, no hay más réplicas y. En tres semanas estará allí.、Eso、y dices, falta, pero es tanta, tanta la necesidad que, que, que llegamos, llegamos. Que eso, es, eso es lo que te iba a preguntar, porque ayer en esos mismos micrófonos uno de vuestros voluntarios, el médico sirio, eh, Soubi, eh, Amawi, estaba diciendo que está pidiendo dinero porque realmente un contenedor tarda semanas e incluso meses en llegar a la zona. ¿Vosotros? ¿Cómo vais a garantizar que esa, esa ayuda llegue en tres semanas? Pues antes del terremoto llegaba en tres semanas. Y llegar en tres semanas a un lugar en guerra es difícil. Pero sí que es verdad que la zona portuaria de m e r s i n en Turquía, donde nosotros con antelación mandábamos contenedores, esta es la única ciudad que sigue abierta、eh, recibiendo Con sus funciones portuarias normales. Las demás ciudades han sido también tocadas por el terremoto y se ha paralizado. Entonces, si, si todo dentro de esta, de esta no normalidad que es una guerra y un terremoto, garantizarlo 100% no lo sabemos, pero el presidente del pueblo s i r i o a m e r Nos ha hablado hace un momento que él considera que sí, los pasos están en verde y podemos entrar a, a Siria. Pero claro, a veces, a lo mejor el, el, el contenedor está llegando y tarda dos o tres días más. Ojalá no fuese más. Claro. Bien, has dicho que hoy empiezan en esos cuatro centros sociales. Esa recogida se va a, a extender a, en, a otros puntos de recogida. Y el jueves, cuando ese contenedor salga, ¿cuáles son las labores de cada uno, de Conciencia T, de la Concejalía o de la Asociación? ¿Cómo, cómo os habéis coordinado? Bueno, pues、eh, yo quiero. Quiero decir que este contenedor el paga, lo paga el ayuntamiento, que al final es de los impuestos y es de todos los ilicitanos y ilicitanas. En este contenedor ya va, va、eh, toda la solidaridad de e s e Pero claro,、eh, y eso es, eso es, un gran, bueno, eso es la, una gran ayuda fundamental. Llenarlo lo van a llenar las personas, las empresas. Vosotros también lo llenáis porque haciendo difusión nos ayudáis a. A llenarlo y luego están las personas voluntarias de Conciencia T de la plataforma a la cual pertenezco, Ayuda a Personas Refugiadas. Y, cual, y cualquier asociación, yo sé que a SIDALI nos va a ayudar, a CDELAO e h ya y nos ayuda, hay colegios que ya se han puesto en contacto con nosotros. Todos nos vamos a, pues esto, nos estamos diciendo pasar por estos centros, otros por otros, y nos vamos a intentar ayudar. Ayudarnos entre nosotros para ayudar. ¿Y qué, cuáles son las informaciones que os llegan desde, desde Siria, de la zona más devastada, más castigada por los terremotos? Pues mira, es desolador, totalmente desolador.、Eh, todavía hay personas debajo de los escombros, todavía existen los milagros porque nos hemos enterado que, hay, que están sacando a personas que están, que están bien dentro de los golpes y todo. Y dices, pues todavía es posible, todavía hay es, este,、eh, pero, pero hace frío, hay lloviznas, hay nieve, los niños,、eh, bueno, es caótico. La zona donde nosotros vamos a ir, la zona de ILEP, donde vais la ayuda, es la zona donde más desplazados hay, como has comentado. Entonces, si ya vivían en condiciones deplorables y agotados por su situación de guerra, pues ahora es como. desesperante pero s o l o podemos escucharles y ayudarles、mm. y saber que el se no les olvida La... ayer nos llegaban audios de otras asociaciones de, de españa que decían en el cen e、sí, el chiste sí que se acuerda de los de siria cuando no había terremoto ya nos acordábamos pues ahora tenemos el corazón allí <ríe> es verdad Desde luego, y sobre todo encogido con las imágenes que estamos viendo día tras día. Pues, Joaquina a g u l l o has comentado que ese envío va a llegar a una de las regiones donde más desplazados sirios hay de la guerra. ¿Estamos hablando del sur de Turquía, concretamente en qué zona? Estamos hablando de la comarca de i l d e p Esta es la comarca de Afrin. Alepo, no es el noroeste, es un, es un sitio muy frío, es donde hay muchos campamentos, hay un, alrededor de unos 1.400 campamentos. Hay, ahí está el Colegio Esperanza, que, que nosotros ayudamos desde el CEA y hay materiales, hay sillas y mesas de aquí, de, todos los, de muchos coles aquí de este. Y entonces, dentro de su gran desgracia, Pues los niños que vivían en las tiendas de campaña son los que menos han sufrido porque caer desde encima la, la tienda, por desgracia, no es lo mismo que, que, que, que sufrir un derribo de un edificio. Pero claro, eso no quita que ahora están peor que en una tienda porque no les llega la comida ni les llega la ropa, la ropa de abrigo, todo, pues que han quedado pues, aislados. Y ellos son como lo último de lo último en una guerra, los desplazados. Bien, pues llegará al noroeste de Siria. Pues Joaquín Aguillo, ahora solo queda esperar la respuesta de los ciudadanos, la respuesta de esa solidaridad que se pide. Confiamos y si hemos hecho posible este contenedor es porque ya confiamos en, en, en eso, en esta respuesta d e l i c i t a n a seguro.